Señales del fin del mundo. Javier Javier. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Los plásticos. Los plásticos que proceden de residuos. Llega Siempre, sí, aquí, aquí, y no se van los plásticos. Aquí, aquí eh. tenemos, bueno, en, en muchos programas, una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 Utilizar la basura, la basura que en la, genera, la, la ciudad. el sido la porquería del, eh, del mundo moderno claro. para conseguir algo que por lo menos se pueda reutilizar. No, no, no renunciar completamente claro. a las ventajas que producen los bioplásticos, pero sí obtenerlos de un, eh, de un, eh, ori de, eh, un origen diferente. Y aparte de sea un origen menos, diferente, menos que grido. sea biodegradable también. Exactamente. ¿no? Eh, eh, tiene menos riesgos para la salud y para el medio ambiente y eh, además luego.